Y muy guajira, alegre canto Me voy al transbordador pan, pan, A descargar la carreta Me voy al transbordador pan, pan, A descargar la carreta pan, pan, pan, pan. yo trabajo sin reposo bam, bam. para poderme casar que bam, yo trabajo sin y si lo llevo a lograr bam seré un gauiro dichoso acaba Y en el campo vivo bien, que soy guajiro y carretero, bamba, y en el campo vivo bien, porque el campo es el evento, bamba, más lindo del mundo entero.